No sé si me querrá toda la vida. Decir, no sé si alguna vez puedas saberlo. Tan solo sé que la emoción de tus caricias, la hiedra rodeándote soy junto a ti decir no sé si me querrás como yo a ti así abrázame mi amor lo mismo que la llena así Y aspiré tu perfume, qual hiedra unidad ti viviré. Vivo loca por ti y en plena juventud haciendo mi ilusión mayor, sin que nada me entregues tú, yo mi alma te entregaré. Así me sentirás a ti, unida cual la yedra. Y así, en cada aliento mío, contigo vivirá mi ilusión. Venturoso y feliz, el mundo reirá, y en tanto puedo hacerlo lleno. ligaré y a ti consagraré mi vida. Venturoso y feliz, el mundo reirá y en tanto pueda hacerlo yo. A ti me ligaré y a ti consagraré mi vida. Soy hiedra unida a ti.